y quienes seremos. Palabra nacional. La argentinidad conjugada en pasado, presente y futuro. Bienvenidos a Palabra Nacional, programa 5, 2016, agosto 8. Gustavo Mossi y la Orquesta Matiné Estás en Radio H Estás en Palabra Nacional Algo hace muy bien el neoliberalismo algo que es importante imprescindible para que pueda subsistir y es deshistoriar, arrancarle páginas continuamente al libro de historia para desclasar a millones de seres humanos. Hombres y mujeres que no saben de dónde vienen, no conocen su tradición política, sindical, social, económica. Desconocen las raíces obreras de abuelos, padres, homens, Y entienden que porque les tocó la buena, son parte de otra cosa, de otro mundo. Que los derechos llueven, que después de una especie de borrachera de privilegios, en algún momento la copa empieza a derramar derechos. Y entonces están absolutamente alejados de peleas de millones de seres humanos por la jornada de 8 horas, por el aguinaldo, las vacaciones pagas, la indemnización, son desclasados. Pero antes que eso, alguien tuvo que deshistoriar, tuvo que falsear el pasado, tuvo que arrancarle páginas, las más importantes, al libro de historia. Nosotros entendemos que los títulos de hoy siempre tienen un kilómetro cero y que es muy necesario... Explicar toda la película y no quedarse con el último fotograma. Por lo tanto, cuando en la última campaña electoral presidencial o en pleno 2013-2014 se hablaba de los sueños presidenciales de Mauricio Macri, uno siempre salía al cruce para contestar qué podía llegar a pasar en una Argentina neoliberal por tercera vez, 76, 89 y ahora si los hombres de Cambiemos asumían el poder. Y no lo hacíamos en función de adivinar el futuro. No teníamos la bola de cristal. Lo hacíamos con una correcta lectura del pasado. Es muy interesante ver qué dijimos en algún momento radial y poder redescubrirlo, sacarle brillo, sacarle lustre, de ponerlo otra vez en la superficie, porque esencialmente porque es la prueba más exacta del valor que tiene redescubrir continuamente el pasado. Por eso echamos mano a editoriales que no tienen fecha de vencimiento. Radio Nacional, 16 de agosto de 2015. Para nosotros Para todos los que pensamos al país desde el campo nacional y popular, democracia significa poder en manos del hombre común. Es votar para consolidar un modelo de país y gobernar para transformar en realidad los sueños de la mayoría. Elegir para construir una sociedad justa e inclusiva, para consolidar la soberanía política, para profundizar la independencia económica, y para ser fuerte ante los fuertes las 24 horas del día a los 365 del año. Es militar, es ganar la calle. Decidir por un proyecto que escuche a los que no tienen voz y que sea capaz de ver a los invisibles. Eso es para nosotros la democracia. Desde este lado del río, el sistema significa pensar políticas transformadoras que terminen con las estructuras conservadoras que aún sobreviven, y es sinónimo de desarrollo industrial, quiere decir trabajo, educación, salud, en síntesis. En un diccionario de definiciones muy poco ortodoxas, la sentencia que encierra esta palabra tan maltratada por algunos y que fue escudo de tantas atrocidades en su nombre, dice lo siguiente. Democracia. Dos puntos. Menos privilegios y más derechos. Pero para ellos la democracia es otra cosa. La toman como un camino formal. La gente vota y a casa, ¿eh? Un mecanismo burocrático por el que tienen que pasar sin quejarse en este presente sin golpes de Estado a la vista. Ahora, después de votar y con todos los deberes bien hechos, Entonces, ahí se creen con licencia para poder quebrar el sueño colectivo. Entienden al matrimonio con las urnas como un trámite destinado a consolidar el poder de los grupos concentrados. Inventaron los partidos políticos con gerentes y sin militantes. Prometen la felicidad con el manual de estilo de un pastor electrónico. Democracia para ellos es prometer que serán los protectores de los más humildes, apenas su copa comienza a derramar las primeras gotas de abundancia. Se sienten la patronal de un país al que exprimieron hasta la última gota como capitanes de la patria contratista y lejos de resignarse, vuelven, siempre vuelven. Hace 39 años lograron desregular todo el funcionamiento económico de la Argentina con Martínez de Hoz. Después, la privatizaron con Menem y ahora pretenden recuperar todo lo perdido a través de Macri. En tiempos electorales, la verdad que la campaña es una situación muy incómoda por la que inevitablemente tienen que pasar ellos. A ver, besar a los que odian, acariciar a los que aborrecen y caminar con un alto sentido de oportunismo maquiavélico por todas las calles barrosas pero con botitas de lluvia. Sacan jugo del dolor ajeno y el que hasta ayer fue un vago de mierda que cobra un plan, hoy es nuestro pobre inundado. Pero saben que si logran pasar con éxito ese camino tan sinuoso, siempre tienen premio. Y cuando consiguen ser gobierno, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, empiezan a recoger el fruto amargo montan escuadrones expulsivos de indigentes, reprimen salvajemente a trabajadores en hospitales, dejan librados a su suerte a los inundados de su territorio, se comen el presupuesto de las viviendas sociales y meten a los pibes a estudiar en containers. Por lo tanto, democracia para la minoría que ahora pretende gobernar a la mayoría a nivel nación significa sólo dos cosas. Es un juego en el que primero hay que enamorar a millones de hombres y mujeres para después estafarlos. No hay otra forma de entender el plan. En octubre le van a pedir el voto al mismo tipo al que le van a meter la mano en el bolsillo a partir de diciembre. Lo van a estafar. Cuando Macri dijo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción que había que sacar todas las restricciones cambiarias y dejar que el valor del verde lo administre el mercado, lo que está pidiendo a gritos es una gran devaluación. Sabe que el aumento del dólar empujará el crecimiento de los precios y va a reventar los salarios. Sabe que esa medida terminará con la actividad económica local y que el desempleo copará otra vez el centro de la escena. Cuando Macri propuso en el Hotel Alvear abrir de par en par la economía, habló de nuestras fábricas cerradas, pero habló también de horas extras en los paraísos mundiales del trabajo esclavo. Está decretando que los productos de la canasta básica, de nuestra canasta básica, que son exportables, comiencen a pagarse en dólares en el mercado interno. Cuando Macri habló de devolverle la obscena tasa de ganancia a los sectores exportadores, con un dólar por las nubes y además agrandar las ganancias del sector financiero, está pensando en un país con dos dígitos de desocupación. Está imaginando un tercio de la población a salvo del derrumbe. Otro tercio compuesto por ocupados y subocupados flexibilizados, claro, por imposición del capital. Y el último tercio, bueno, esos ya son parias marginales. Cuando Macri dijo que eh, lo que los grandes empresarios quieren escuchar es liberalizar, liberalizar, liberalizar, sabe que como entre fines de los 90 y comienzos del nuevo siglo, posiblemente su plan termine como aquel, con cientos de miles de pymes bajando la persiana y empresarios abandonando sus barcos. Cuando Macri pidió la renuncia de banoli porque no es independiente, en realidad está exigiendo un Banco Central que responda al mandato de su creación. O sea, una entidad destinada a manejar el tipo de cambio en la Argentina escuchando las necesidades del imperio o los reclamos de los buitres. Cuando Macri autorizó, sin autorización, a que 20 casas de cambio operen sin permiso del central, está recuperando lo más brutal de la Buenos Aires unitaria del siglo XIX, esa ciudad que con amnesia crónica, solía olvidar los intereses nacionales. Cuando Macri, la UIA y la Rural piensan en voz alta, rompen el real significado de la palabra democracia. Saben que a falta de golpes de Estado para domesticar al populismo, como alternativa tienen convocar al pueblo a un suicidio colectivo. Cuando Macri avala con una sonrisa al expert que escupe que las paritarias son fascistas, Está queriendo poner fin a un sistema de actualización que en las últimas pulseadas le ganó a cualquier índice inflacionario, aún al más pesimista. Cuando Macri confunde autoridad con autoritarismo, cree que es lo mismo defender con firmeza al país que prepotencia. Cuando habla de paz social, solo está escuchando el silencio de los explotados. La otra voz que se sumó al coro en las últimas horas fue la de Cavallo. Cuando domingo dice que Macri es la solución, en realidad, sin decirlo, está planteando que el neoliberalismo es el problema. Cuando Cavallo pronostica que un triunfo de Scioli disparará el valor del dólar ilegal, está avisando cómo van a responder ellos ante un nuevo triunfo del Frente para la Victoria. Cuando Cavallo dice que Bain escribe el suplemento económico del diario Deir y y le recomienda al gobernador bonaerense que caigan los brazos del equipo económico macrista, le está pronosticando una guerra. Una guerra que sólo va a terminar cuando ellos quieran. El 25 de agosto se va a sumar al coro Adrián Kaufman Brea, el hombre de Arcor que se transformó en el nuevo titular de la Unión Industrial. Abrí paréntesis. Arcor, Córdoba, Fundación Mediterránea, Cavallo. Ese día, el 25 de agosto, la patria exportadora va a lanzar en la Universidad Católica su plan económico. Es raro, no se presentaron elecciones, no forman parte de ninguna alianza, pero igual van a bajar condiciones al nuevo gobierno. Se sienten, como siempre, un Estado dentro del Estado. ¿Qué van a pedir? Devaluación, libertad económica total y volver al país exportador del primer centenario con un pueblo que mira como las vaquitas son siempre ajenas. Dato altamente significativo, lo que acabamos de decir. La UCA, otra vez como escenario de una operación contra el gobierno en los últimos días. Primero, timbeando cifras de pobreza, y ahora poniendo la casa para el lanzamiento de la nueva UIA. ¡Qué bárbaro! ¿eh? La interna con Francisco se arrastra por todas las caras del catolicismo argentino. Entre ellos y nosotros las diferencias no son de matices, no son de forma. Hay que analizarlos a ellos desde su plan económico para entender que cada medida que proponen atenta contra el sistema. Y como decía el gran Mario Benedetti, ustedes cuando aman calculan interés y cuando se desaman calculan otra vez Radio Nacional 16 de agosto de 2015 de charango en trío. Estás escuchando Palabra Nacional. Casiana Torres es Fueguina. Y es una artista de Tierra del Fuego que, como amante del folclore argentino, busca el folclore fueguino, que todavía no existe. La provincia más joven de la República Argentina fue armada por la inmigración interna. Y entonces tenés la posibilidad de escuchar una chacarera fueguina, una zambita fueguina, un gato fueguino. Podés escuchar una vidala fueguina, un chamamé fueguino pero no hay nada que lo represente, no hay nada que haya nacido en las entrañas de la tierra. Casiana Torres. Violeta, Violeta Parra, heroica novia de Chile, cruzaste mares sembrando Tu corazón de Copiüe Cruzaste mares sembrando Tu corazón de Copiüe Te nombro bella canal La magia de tus tapices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 Gràcies a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 song Eso que decíamos al principio, esa suerte de síntesis entre el frío del sur el, la calidez de, del norte del seco al húmedo Ajá. de ¿sentís eso? De, de ese viaje imaginario entre el Chaco y, y Tierra del Fuego permanentemente sí, sí, yo siento eso, siento que yo trabajo para Tierra del Fuego porque sé que es nuestra provincia más austral la, la que más lo necesita, la más joven la de 23 años de provincializada con Antártida y Malvinas no todo por hacerse eh, armando a través, su identidad exactamente, conformando entidades entre todos los paisanos ah. de, del país, un, un algo que supongo que más adelante será un cancionero posible, ah. una música de Tierra del Fuego que todavía está muy verde, sí. pero, digamos, yo trabajando siempre por por mi isla, pero pero yo soy eso, ¿no? Soy todas esas vivencias, uh -huh. eh, mis abuelos han sido muy nómades, entonces he conocido la Argentina prácticamente entera por por familiares y por viajes permanentemente desde la Tierra del Fuego hasta hasta Mendoza o hasta la Pampa o hasta bueno, el litoral ni hablar, hasta Misiones, entonces realmente yo creo que, que eso me ha permitido a mí una libertad uh -huh. que yo me tomo eh, eh, con, con, con, con mucha humildad para para ver mi patria no para ver mi país eh, para mirarlo con total con total libertad y, y bueno y tratar de cantar una cueca como una buena cuyana aunque nunca lo logren sí. ¿no? como tratar de acercarme a santiago del estero y su profundidad a, a la vidala, a la baguala y, y, y tratar de, de, de aportar algo a esa a esa canción bella que eh, es inevitable que yo desee cantarla porque uh -huh. es algo que me atraviesa profundamente pero bueno es mi canto un canto de una de una fueguina a través de digamos del tiempo y, y de estas vivencias que, que, que supongo que, que, que son ricas para mí para sí. mi canto y para mi vida ¿no? Más Hablas del Santa Lucía Veintiún años Más atrás Puente De fierro sobre el Bajonal Agua sin rumbo Como en el mar La luna Lo abandonaba Y se anegaba En el barrio el loco Antonio no amaba más, remo de palo y chalana, la bajante lo encontraba. Recuerda que hay un lugar donde las garzas resongan al lado de un manantial. Pensá que en aquellos días que vos querés recordar ya estaba el Santa Lucía con su puente y su canal.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 trabò pensando nelle pugne Ello Antonio lo no amaba más remo de pa lui che la no Parece que en estos 10 años eh, se ha dado una explosión de voces femeninas, pero impresionante, en cantidad y calidad, pero además con construcciones rarísimas porque en menos de, de dos meses de, de trabajo aquí en, en Prohibido Amanecer tuvimos a las Mulieris sí. y a... ...Soles y Lunas... Ajá. ...dos grupos vocales santiagueños... ...totalmente... ...divinas... ...nueve mujeres... ...sí, sí... ...y dicen... ...para qué, ...cómo es esto... ...con arreglos codales... ...cantando a dos voces... ...hay una cantidad de mujeres... ...que realmente es parte de un fenómeno... ...que yo no sé si... ...si se repitió en algún otro momento... ...del folclore donde la proporción de hombre fue siempre muy alta. Muy, sí, alta, sí. muy alta ahora hay una una un goce total sí. de la música y la mujer y todo lo que la mujer está descubriendo dentro de digamos de, de, de ese poderío que es su voz y, y también su manera de transmitir las canciones no yo adoro las cantoras no desde Mercedes por supuesto a Nachcha Roldán a, a todas las cantoras maravillosas Ajá. que ha tenido nuestra nuestro país eh, eh, como ...como la Dávalos, ¿no? Sin duda, Teresa, esa, las cantoras de, de pueblo... ...con esas con ese modismo para uh -huh. cantar, ¿no? Eh, Marita Londras con su cuyanía también... ...su manera de hablar. Entonces, eh, sin duda, eh, hay un, una cosa tan rica... ...para aprender ahí. Uh -huh. Y encima, eh, somos bastante amigas en general... ...se ha dado una cosa de, de, mucha, de, de mucha compinchada... ...y mucha solidaridad, entonces... Eh, bueno, también grandes cantoras de tango Como Lidia Borda, ¿no? Que uno puede adorar a través de un disco Esa cantora y después, bueno Sentarse a tomar un café con ella Y conversar de, de cosas eh, que, que nos que no, que digamos que son co sí, comunes claro. no Así que es un momento maravilloso Para disfrutar la música a través de la voz de la mujer sí, no sí, sí. Y del repertorio también Lo que uh -huh. vos decías De unas búsquedas completamente personales Y un repertorio muy profundo, ¿no? Parece ser que, que lo pasatista No, no, no nos interesa mucho uh -huh. ¿no? Así que todos los, los discos Tienen un arte Tienen, tienen un hilo conductor sí. Eso es muy interesante de mi tierra terrón de luz labrador de un cantar que va ciñendo fraguas de un lapacho tu Tucumán soy tu voz tiempo de las pencas por el salón Bando en tarcos por la roja siesta azul Mi tierra es un collo, yo veo dimeando el sol Rastreándolo al verano el amor en flor Tu violín es puñal Que sube por la zamba que me lleva a Tucumán este vino nombrador y tierra es un coyu ventando el sol rastreándolo al verano en la flor tu violín espuña que sube por la samba que me lleva tu mar tu violín espuñ que sube por la samba que me lleva a tucumán ahora hay un, un, un semillero de, de gente que está diciendo cosas muy lindas eh, que está musicalizando a poetas que, que está viendo a los poetas de de, del resto del país, eh, por supuesto, ¿no? Eh, siempre nombrar es es una cosa, tenemos a, a Juan Quintero, ¿no? Que, que está haciendo la punta desde su Tucumán y y con mucha con mucha obra, eh, tenemos a, a gente que como coquerti también en el Chaco, Ramiro González en la Rioja, Mota Luna en Santiago del Estero, que está musicalizando a Leopoldo Marechal, ¿no? Eh, son tipos que se se han digamos están muy a, a agarrados a al vientre de donde donde han nacido, ¿no? Uh -huh. Entonces están creando desde ese lugar cosas que van a perdurar, que van a ser el neocancionero, ¿no? Sí. Lo que lo que lo que lo que cantamos ahora eh, y, y, y creo que que la juventud está Eh, escuchando eso uh -huh. eh, Hay muchos chicos jóvenes que, que están escuchando a esos nuevos compositores Y es muy interesante eso no Como la juventud por ahí no conoce A, a Cafrune, ponele ah. Pero conoce a estos jóvenes Entonces decís, ah, bueno, qué bueno eh, Da bien, ¿no? Porque de alguna manera En algún momento van a van a hacer la vuelta Y van sí. a llegar a un Cafrune van a decir, ah, mirá Eh, la presentó Mercedes en Cosquín uh -huh. Aquella vez era de Jujuy y Andaba sí, a caballo, ¿no? Va a llegar a sus propias Conclusiones, pero bueno, es interesante Hay un productor muy importante Que dice que sea interesante cantar para para, para para las jóvenes, para los jóvenes No, no tanto para las abuelas uh -huh. Siempre dice eso, bueno, hay que escuchar todo ¿no? sí, Hay que escuchar sí. todo ¿Tu último disco es el tercero, el cuarto? Es el segundo el segundo Sí, sí, sí, es el segundo eh, Estamos en, empezando a, a armar el tercero Para, para grabarlo en este verano eh digamos ha costado, cuesta mm. no hacer un disco sí. eh, Cuesta también concluir Sobre todo porque no es una agrupación De canciones no mm. Un disco no es una agrupación de canciones Lo que decíamos antes, es un concepto Es una, sí. digamos, creo que Canto mi tierra Es mi primer disco y Del de Fuego a la Raíz Que es el segundo, lo profundiza ¿No? Eh, Canto mi tierra empieza una búsqueda Que, que Del de Fuego a la Raíz lo, lo, lo profundiza Porque va más allá en autores Y compositores que, digamos, que, que Más profundamente venían esas joyas escondidas para para volver a, a cantar, pero ahora un tercer disco, bueno, es un tercer disco que estoy armando para Tierra del Fuego y supongo que como tercer disco va a ser va a ser importante para el cancionero de Tierra del Fuego. Mm -hmm.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 Gràcies. Està tierra del fuego Veo tu estampa Con tanta riqueza Que debes cuidar Comenzamos el programa de hoy con editoriales que no tienen fecha de vencimiento. Y me parece muy importante a esta altura del partido también volver a escuchar los pases que hacíamos en las 7.50 entre uno nunca sabe y que vuelvan las ideas en enero de este año, porque el neoliberalismo recién había asumido que Y entonces en los diálogos cotidianos que teníamos con Pablo Caruso entre el final del informativo de I-50 y el comienzo de su programa, fuimos pintando capítulos durante todo ese mes, no solamente del presente, sino esencialmente del futuro. Te íbamos contando cómo iba a continuar la película, porque insisto, no se trata de adivinar, solamente Hay que mirar el pasado 11 de enero a m 750 el otro lado de la línea para el final en una especie de puente con que vuelvan las ideas. Pablo Carullo. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo va, viejo? ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo te da? No sabes el, el placer que me da... Igual, igual. ...carlar un rato con vos en estos días. ¿Qué, y, ¿Y qué día este, no? Sí, un día muy triste. Le escuchaba a Cintia García en el relato que daba efectivamente sobre el momento en el sí. que Víctor Hugo se da cuenta que lo están viniendo a sacar del aire. Y él dice, y todo su... ella dice, Cintia... Todo, todo él, toda su historia, toda su astucia también para leer a los empresarios, a los dueños de los medios, al poder, va rápidamente al estudio a hacer lo que sabía que efectivamente iban a, a provocarle, que era cortarle un rato del aire y terminar negociando tres o cuatro minutos para el mensaje que seguramente todo todos nos están escuchando lo habrán podido compartir. Este, sí. Es un día realmente muy triste, histórico, porque me parece que ese audio que nosotros en un ratito vamos a, a compartir... Creo que va a quedar para este, para repasarlo una y otra vez a lo largo de la historia respecto de un, un símbolo, este o por lo menos un, un botón de muestra de lo que es este tiempo en la en Argentina. Un mes lleva Mauricio Macri de gobierno, Gustavo, y bueno, yo creo que nadie sospechaba tanto, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que cada uno de nosotros puede tener una hipótesis sobre por qué está haciendo el gobierno que a él menos le conviene, porque es casi este tener una una bomba de tiempo en la mano y no no largarla y mirarla con contemplar, contemplarla y y observar cómo cómo pasa el tiempo sabiendo perfectamente que eso en cualquier momento estalla. Cada uno tiene una hipótesis, lo que eh, intentamos es no subestimarlos, ¿no? Porque estos tipos nunca hay que subestimarlos pero me parece que están dinamitando el sistema están eh, muy muy prestos a llevarse todo cuanto antes y después no no no hay no hay problema si hay que pagar algún costo político total el el el mayor botín ya ya lo llevamos que es la transferencia de recursos yo no encuentro otra otra explicación porque todo lo que se está haciendo y me parece que la la libertadora es este el mejor ejemplo, lo único que hace es agrandar al adversario, es agrandar al tipo que vos querés destruir de una vez por todas y para siempre. Sí, eh, quizá en ese sentido, y Víctor Hugo es un trabajador de prensa, eh, esto no tiene que ver con con él en cuanto a nuestra amistad, nuestra admiración, tiene que ver con un trabajador de prensa que se ha convertido en un faro en los últimos tiempos por diversos motivos que no viene ahora el caso analizar, pero todo mérito de Víctor Hugo. Sí. Ahora, lo que han hecho lo que han hecho, un, un poco este, tomando en este caso en lo que ha ocurrido hoy eh, con lo que vos estás diciendo, Gustavo lo que han hecho hoy fue eternizarlo a Víctor Hugo claro. hoy lo eternizaron es decir, todo lo que diga Víctor Hugo de aquí en adelante, en los próximos tiempos va a tener mucha más fuerza de lo que podría haber dicho hoy mismo respecto de eso que decía que iba a, a poner en el aire lo que viene haciendo cotidianamente que es entregar argumentos permanentemente para la deconstrucción de este momento del poder en la Argentina Eh, volviendo a lo que vos decías, es cierto, cada uno de nosotros tiene su propia hipótesis, eh, su propia lectura. A mí me gusta jugar siempre con la teoría de que todo es verdad. Si sí. nos cuesta tanto encontrar este, el verdadero diálogo que tuvo tal o cual y que determina determina y que determina este aquella o esta decisión, y yo creo que todo es verdad es decir, uno podría agarrar la entrevista que se le hizo el fin de semana a Zaffaroni momento, que dice, no sean brutos, van a matar Excelente. a alguien y no puedo decir sí, es verdad, hay algo de, este, de brutalidad en cuanto a la torpeza con la que se mueven otro podría decir, bueno, lo que pasa es que para poder llegar donde llegaron tienen que empezar a pagar favores, también eso es cierto, pero también que son brutos y otros dirán, bueno, es su, es su pertenencia efectivamente ellos creen en esta, en esta manera de entregarle el país servido con todos sus privilegios, desde lo institucional y desde lo económico eh, y desde lo social devaluado, sí. eh, porque es efectivamente a la familia a la que pertenecen. Ellos son empresarios que están siempre, y no son este, sencillamente empresarios, son un tipo especial de empresario muy vinculado al externo, muy vinculado al exterior y sí. determinado tipo de, de países y economías y sistemas políticos. Y también eso es verdad. Si todo es verdad, todo lo es conjuga, todo lo es de a forma eh, Lo que sí creo es que nadie esperaba eh, Lo que charlamos nosotros hace muy poquito, Gustavo uh -huh. en, eh, Creo que fue el, el 31 de diciembre cuando estábamos al aire Me parece que nadie esperaba que nos, quedado, nos hayamos quedado tan cortos con la campaña del miedo claro, eh, claro. Y además, semejante acto de debilidad Yo estoy convencido que aquí hay la construcción de un relato de autoridad que no puede ser plasmada de otra manera. Y cuando uno dice relato, todos los sistemas de gobierno efectivamente construyen su propio relato. También lo tenía el kirchnerismo, nosotros, para nosotros no era peyorativo, era efectivamente el conjunto de valores que expresaban una manera de llevar adelante un gobierno. Eh, yo creo que aquí hay un relato, una construcción de relato de autoridad muy peligrosa, porque cuando uno necesita construir autoridad a partir de estos gestos que estamos viendo, lo que ocurrió, pero también la represión en La Plata, pero también en el nombrar por la ventana y por decreto dos jueces de la Corte, y podríamos seguir, sí. me parece que eso eh, lo que desnuda es debilidad. Y ahí comparto y coincido con vos, creo que estamos los dos preocupados acerca de cuál es el cálculo de riesgo político que tiene claro. el gobierno como para creer que efectivamente van a poder salirse con la suya. Yo sinceramente eso no lo entiendo, pero creo que en cada una de estas impresiones que todos podemos tener hay algo de verdad que va construyendo la imagen que hoy hacemos del gobierno de Mauricio Macri y Gustavo. Uh -huh. eh, para el final un dato, mientras te escuchaba, que me vino a, a la cabeza. ...y una, no sé, un juego si querés, porque ni siquiera da para para hablar de de hipótesis... eh ...uno de los dos hombres que más trabajó para que Víctor Hugo en 1981... ...llegara a la República Argentina, se llama Fernando Niembro... Uh -huh. ...él junto a Araujo fueron los hombres que más trabajaron para que él llegara a Radio Mitre... ...y les cambiara la vida a todos, Víctor Hugo, cierto, claro. de la mano de Spor 80. Y no sé por qué me lo estoy imaginando hoy a, a Niembro... ...tramando exactamente gran parte de todo lo que está sucediendo. Eh, porque si bien esta es una una situación que desde el punto de vista oficial, si querés... ...es la cosa contractual entre un periodista y una radio... Yo creo que es el último gran decreto de necesidad y urgencia que firmó, que firmó Macri. No, no puedo ser tan, tan ingenuo de pensar que Radio Continental, manejada por empresarios, se iba a perder al programa que tiene mayor audiencia y que amenazaba con hacer un año espectacular ...teniendo en cuenta la gran mudanza de oyentes que se está dando en todo el dial... Claro. Este, ...en función sobre todo del silencio de Radio Nacional. Sí, respecto de eso Gustavo, quiero decirte un, un par de cosas. Hay un, un par de videos circulando... ...y sí. vamos a compartir un testimonio, pero hay muchos más... ...que los pueden compartir. El, el primer encuentro que tiene Víctor Hugo y su equipo con las autoridades de Radio Continental... ...es en, un, en otro estudio que oficia de sala de producción del segundo piso de, sí. de Radio Continental... Y en un momento, cuando se dan cuenta que uno de los eh, que acompañan a Víctor Hugo estaba filmando con el celular, alguien dice, eh, no filmen esto, porque esto es privado. Sí. Y hay una respuesta brillante, que yo no sé si es de Víctor Hugo o de algún colaborador, que le dice, no, no, esto es más público que nunca. Claro. Me parece que hay entre lo público y lo privado, tenemos cosas todavía para decir nosotros, los trabajadores de, de prensa. Sí, claro. No hay que olvidar que todos los medios son públicos. Muy lo que bien. hay es una licencia que el Estado les da a los privados, eh, pero todos los medios son públicos. Y todo quien ejercita un espacio público como es el éter, es decir, aquel lugar donde efectivamente se transmiten las ondas y que es limitado, sí. todo conlleva al trabajo sobre la palabra pública. Tenemos una enorme responsabilidad, con lo cual lo que ha ocurrido con Víctor Hugo es decididamente un hecho público. Uh -huh. Respecto de las estrategias, Eh, yo creo que Continental estaba eh, la gente de, de, de prisa, o, o el mexicano dueño de, no sé, una parte de alguna de sus acciones, no sé bien cómo es el mapa en este momento, yo creo que estaban haciendo un pésimo negocio con Víctor Hugo. Eh, sabemos que eh, hace rato que se lo quieren sacar de encima, que le hacen las cosas difíciles, y Víctor Hugo mismo lo cuenta, no tiene ningún problema en contarlo, uh -huh. porque él sabía que contando todo eso, su escudo era cada vez más grande uh -huh. respecto de cualquier de cualquier acción. Y aquí va el verdadero interés, Gustavo, porque no tiene que ver ni con audiencia, ni tiene que ver con dinero claro. que pudieran llegar a ser con lo que midiera Víctor Hugo. Esto tiene que ver estrictamente con un juego de poder al que pertenecen. Sí. Primero es la pertenencia al poder, primero es eh, acompañar a un gobierno que le está devolviendo los privilegios, quizá no estrictamente al dueño de la radio, pero sí a todos sus camaradas, claro. sí a todos sus amigos en el poder, sí a sus socios potenciales o actuales, y me parece que contra eso no hay nada. Uh -huh. eh, y yo creo que ahí se explica este movimiento tan bruto, tan bestial, que, que decididamente les va a jugar en contra. Eh, sí. imagínate lo que va a ser la próxima plaza pública donde sea alguna discusión política con la presencia de Víctor Hugo, para empezar nada más. Claro, claro, claro. Bueno, Pablo, lo dejo abrir su, su programa y, y que estos encuentros, que ya lo venimos charlando fuera del micrófono, se repitan no solamente porque a nosotros nos da mucho placer, sino porque me parece que la realidad lo amerita, ¿no? A mí no. lo que me parece, Gustavo, sí. y desde ya te agradezco este, este ratito, y todos nuestros minutos son tuyos también, a mí me da la sensación de que si nosotros somos capaces de construir estos puentes que son tan imaginarios como las propias fronteras de un país, ¿no? Sí. La hora a la que termina un programa y comienza sí. otro, yo creo que estamos fortaleciendo lo que seguramente muchos oyentes exiliados de otras emisoras sí, sí, sí. están viniendo a buscar es fortalezas, convicciones, coherencia, también es solidaridad con el prójimo, porque esto que le ocurre a Víctor Hugo, desde ya le ocurre porque es Víctor Hugo, ¿no es cierto? Exacto. Pero a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir en el más frondoso anonimato. Nadie se enteraría ¿Sí? si nos ocurre a nosotros. Exactamente. Entonces yo creo que este esta, este mensaje de fortaleza en, en, en nuestros cruces, en nuestros pases, cuando los podamos muy hacer, cuando bien. los programas lo, lo permitan, creo que también es un mensaje muy importante hacia quien nos está escuchando como para que no se sienta tan solo en términos de esto que es la radio, ¿no es cierto? Porque... Yo creo que las audiencias, y nosotros también como audiencia, porque nosotros sí. también lo somos, sí, hemos claro. aprendido mucho, somos mucho más críticos, estamos mucho más este, avispados sí. respecto de algunas de algunas cuestiones, hacemos un uso muy inteligente de los medios, de las redes, así que confío en todos nosotros, Gustavo, y me parece que es este, una muy linda oportunidad charlar un rato con, con ustedes en este en estos sí. minutos.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 ¡Oh! Uh -huh.